I'm、just telling you. Good at it. e r And you too, and you too, too. the h o l e just killing time last time we met it was a l o w l e d room we was e close together as a bride and a groom we broke the bread we drank the wine everybody having a good time except you you're still talking about of world. the the end of the world. Buenas tardes, bienvenidos a Vertigo Radio en Radio Municipal de Manises. Hoy 5 de junio del 2019. Espero que estéis todos atentos porque hoy va a ser bastante cañero en cuanto a noticias. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues un programa más. Recordaros pues, que el veranito ya está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Y como dices, hoy es un programa bastante especial, incluso para las comunidades sudos. Ya lo, a, desvelaremos el secreto, puesto que hay muchos aniversarios y. Hoy hace 3 6 años pasó algo y ya lo, en un momentito en la agenda lo, lo desvelaremos. Sí, eso es, eso es. Y comentaremos que por fin se han puesto a la venta ya las entradas para, para Australia con, con la gira Yosotri en, en Oceanía. Pero bueno, eso lo desvelaremos luego más adelante en las noticias. Y bueno, vamos a saludar a los, a los compañeros que hoy estamos aquí mano a mano. Pero bueno, luego llegará Javi y saludamos a, a Pérez, a María José. Alec, a ú l Raúl. Raúl. Está, Raúl, está, Raúl está un poquito más lejos que, que el resto, desde luego.、Es. Pero bueno, un saludo muy fuerte para todos y para nuestros amigos de o d e o Chile. Y si queréis, pues vamos a ir avanzando directamente y nos vamos a ir a la agenda. Estamos、hoy en la agenda, pero me he colado, Carlos, que ¿Qué? me he colado. Te, te doy, doy paso. paso. <ríe> que eras tú, perfecto. Muy bien, bueno, pues hoy es un día muy especial, sobre todo para, para nuestros, nuestros oyentes de, de, de Sudamérica, porque, bueno, pues gracias a Eudos Chile, que colabora tantísimos años ya con nosotros, pues bueno, los, los, la gente sudamericana tiene conciencia de, de nuestro programa y, en especial, gracias a la gran labor de Eudos Chile. ¿Cómo no? Hoy es el aniversario y hacen. 14 años, 14 tremendos años dando, dando información a, a toda Sudamérica y, por supuesto, también a, a España y a Europa, gracias a, a Vertigo Radio y a nuestra colaboración. Y desde aquí, nuestro, queríamos, no, como no, no nos n o podíamos olvidar, por supuesto, de nuestros compañeros de Chile que son, que son fantásticos y hoy están de, de celebración. Y que semana tras semana, pues que. Nos, nos desvelan cosas que aprendemos de Udo Chile. Udo Chile es un libro, es un libro, una libro, u n enciclopedia udociana totalmente.、Sí, sí, sí, sí, Udo Sera, como me gusta exacto, decir a mí. Udo c i a a n Sera. Porque aprender de, incluso <risa> detalles de las grabaciones, de las canciones, eh, eh, eh, cómo, cómo buscan esa información y, y, y nos desvelan esa información programa tras programa, pues. Que desde aquí, desde el equipo de Vertigo Radio, que son Vertigo Radio, Udo Chile, felicidades. Y, y vamos a por los. Sí, no por、sí. los 14, ni los 15, ni los 20. Muchas gracias, muchas felicidades de nuevo, porque realmente la, la labor que hacen desde allí, incluso por supuesto antes de, de empezar a pertenecer a Vertigo Radio, porque es una parte muy importante de nosotros, c o m o ha ayudado a toda la comunidad sudamericana a, a conocer a la banda, sin duda, ¿no? y a llevar el día a día de, de ellos. Y como dice Carlos,、eh, gracias a ellos aprendemos semana tras semana cosas que nosotros mismos incluso decimos: ¿de dónde lo han sacado? Pero bueno, ellos tienen su i f u e n t e Si hubiese y, un make him off de, de Udo Chile, o y una cosa, muchas veces cuando nos llega el programa o Rodrigo, o Pilar o, o、sí, Pacho nos, nos, nos, nos hacen llegar el programa, yo tomo una. Además, Oscar, aquí lo sabéis, yo siempre dedico en el programa pues a leer, no sino varias veces, sino en casa cuando recibo el, por、sí. el programa,、eh, leo y. y Admiro la, toda la información que,、mm. que hay. Incluso cuando estamos haciendo incluso en el directo,、si escu si、estoy escuchando a través del móvil、eh, toda la información,、eh, como tal como lo está contando en e s e momento. Pilar, sí, sí,、eh. básicamente lo estamos escuchando vuestro audio que nos enviáis y, y Carlos lo lee además, o sea, le encanta. De hecho, más de una vez cojo la foto y le hago una foto mientras estás sonando Rodrigo o Pilar en、Eso、su、es. fantástica voz. Pues Carlos a través del móvil está leyéndolo, lo mismo que está escuchando a la vez. Digo, ¿te has pasado de línea?、Y、dice, no, no, no. <risa> Así de broma. Bueno, muchísimas gracias porque aquel día que realmente. Que dijisteis de colaborar con nosotros, no sabíamos que iba a ser una colaboración tan, tan, tan maravillosa, tan grande y que por supuesto siga, siga muchísimos años. Así que es. va por vosotros y vamos a poner One Three Hill. Bueno, pues. Muy bien, bueno, creo que les habrá gustado a todos los, los, los fans sudamericanos. Hola Javi, buenas tardes. Hola Javi, ¿qué tal? Bienvenido. y a estoy por aquí. <ríe> muy bien. Sí, muy aparcar bien. aquí es un delito, ¿eh? Sí, es complicado, es complicado. Está complicado.、Mm. Bueno, pues continuamos la agenda, pues ya comentando los tributos de esta, de esta semana. Ambos el, el sábado 8 de junio, comenzando con la banda Please en formato acústico en el restaurante Adriáns de la localidad de Cornea de, de, de Llobregat, Barcelona, a partir de las 11 de la noche. Y por último, tenemos a la banda Sandy Cover Sunday que está en la localidad de Arroyomolinos, Madrid, en el local Urbanite a partir de、mmm, medianoche, 23.45, comenta、eh, Raúl de Sandy Cover Sunday. Y como estamos de aniversarios, de aniversario a n i v e r s a r i o pues como hemos dicho al principio,、eh, hoy ya hacemos 36 años de un concierto, para mí uno de los conciertos míticos que de hecho hace unos días estuve repasándolo. Sí, hombre, cómo por no, por, cómo no. Un anfiteatro de Red Rocks. Eso es. 36 años donde de fue grabado el 5 de junio de 1983, como dices tú, en el anfiteatro de Red Rocks, en Colorado. Y por ello. Un pico concierto, ¿eh? Que os lo、Casi、recomiendo verlo u Hubo、sí, una、sí, remaesterización que es. De vez en cuando、eh. hay que volver a verlo porque. Bueno, primero la, la voz de Bono, ¿no? Con m o o con 23 añitos、eh, era espectacular, desde luego. No s o n los p r s o b r e todo todo el, el previo que hubo antes, ¿no? Y el, y el porqué del éxito de, de conseguir l l e g a a hacer, hacer ese. Y la historia que、concepto. lleva detrás, luego,、eh, la lluvia. Eso que... es justo hoy, 5 de, de junio. Hoy, 5、sí, sí. de junio. Y. Y por eso vamos a escuchar una canción que en aquel concierto, en directo, y con una dictadura muy especial a un compañero y amigo, al señor Peregranel, lo tenemos por ahí en línea, porque el pasado lunes pues, fue su cumpleaños y Pere, esto va por ti. Felicidades, p e r e g f e l i c i d a d e s Bueno, ya, ya estoy asentado. Ya está operativo.、Bueno, operativo. Bueno, bueno. bueno、eh, si regresamos a la semana pasada, anunciamos que el jueves、eh, de, de la semana pasada, obviamente, que era el día. ¿Qué día era? El día de la semana el pasada. El día 30, ¿no? Día 30, 31. Sí, el día 30 de mayo、18. iba a ser el anuncio oficial de la gira、eh, U2 de Yeso 3 2019. Eh, habían habido varios、eh, rumores n o de fechas,、hmm. pero la única vez que nos hemos arriesgado a dar una fecha,、eh, hemos, la primera vez fue, dijimos el 30 de, de mayo, lo dejamos un par de días antes, y efectivamente se cumplió la información que, que teníamos, sí, sí, sí. igual que, que el año pasado, cuando estábamos terminando la gira del, de la experiencia, que comentamos que la, los planes de la banda era volver con el j o s h u a t r e e En este 2019, ¿no? Que hay gente, incluso oyentes nuestros、eh, y seguidores que nos decían, ¿eso lo hacéis para generar Perdón,、eh, sí, en, eh, audiencia en el programa? Dice el refrán que cuando el río suena,、eh, agua lleva. De todos modos, t e n e r en cuenta que se、si、han elegido a la gira yo su a t r i es para que, bueno, no se cambie n las gafas,、eh, no, cosa, <ríe> y el look, bueno, ¿no? Y el Luke, ¿no? Y el Luke, n el Luke. Pero vamos, es que el, podéis escuchar el programa de, de octubre que. Eh, lo hemos compartido recientemente cuando hicimos el debate acerca del futuro de U2 y hablamos de, esta, de esa información que no era un, un, una opinión, era una información que teníamos de que iban a volver en, en 2019 con Australia, c o Nueva n Zelanda, con Japón y, y, y posiblemente algún, algún, algún país más. Y、eh, encima que iba a ser el y o s o a t r i、eh, de nuevo.、Pues sí. Se ha cumplido a rajatabla. Y ya tenemos anunciadas la, las ciudades. Vamos a hacer un, un breve repaso de, de, de dónde van a tocar. Empezarán el, en Auckland,、eh, concretamente el día 8 de noviembre. Continuarán en Brisbane el día 12 de noviembre.、Eh, recordemos Auckland en Nueva Zelanda. Luego saltan ya a Australia, a Brisbane, el 12 de noviembre, como decíamos. Luego van a Melbourne el día 15. El 19, Adelaide. El día 22、eh, a s y d n e y que creo que también. Bueno, no, no sé si llega a coincidir con el, el, la misma fecha de, lo, de los conciertos de Zoo TV, aquellos que,、ah, pues, que aplazaron. Carlos, que... mira, ¿cuándo tocaban en s y d n e y Que no, no me acuerdo, en el, el Zoo TV,、no、en el que estuvo Stuart Morgan tocando con la banda en lugar de Adam Clayton. Pasamos del día 22 de noviembre al 27 de noviembre、si、en os Perth. ¿Y q u hacéis con espacios entre fechas para, para poder d o b l a r etcétera? De momento, estas son las fechas que han anunciado, pero、mm. probablemente, por ejemplo, Sydney, pues repita、sí, a noche, ¿no?、Eh, estábamos en, en Perth el día 27 de noviembre. Luego viajarán hasta Tokio el día 4 de diciembre.、Eh, aquí sí que hay anunciadas ya dos fechas, el 4 y el 5 de diciembre, en el Saitama Super Arena、Muy、de Tokio.、Bien. Y Tokio.、Eh, el día 8 de diciembre cerrarían provisionalmente la gira en Seúl, en el Geo Sky Dome.、Eh, En Seúl, en Corea ¿Hay, del Sur. h a y espacio para el tema de Singapur. Exactamente, porque la banda sí que ha confirmado que van a tocar a Singapur, pero luego no, no han anunciado no todavía han anunciado la s fecha. fechas? ¿Hay entre Australia y, y el primero de Tokio? Exactamente, ¿hay ahí. Teóricamente sí.、Eh, bueno, en Perth tocan el día 27 y luego p a s a r í n a Tokio el día 4. El pero día 4, se espera que. Es que a n、sí, Se espera que, que la fecha de Singapur fuera, fuera ahí, en ese, en ese hueco.、Claro. Apunta Pereo. 27 de noviembre del 93. Vale, 27 de noviembre usted, Pues、Dios? estarán en Perth, ¿Cuál? celebrando el, el aniversario de, de, de, de aquel m í t i c o show. Y, y bueno, pues en fin,、eh, de momento son estos shows. Ya han empezado las preventas, concretamente el lunes de madrugada. Sí, el lunes. O, o el lunes el domingo. El lunes. El, el, sí, sí, sí, el lunes, el lunes.、Eh, de madrugada a las sí, la 12、no、de la noche y a las 5 de la madrugada. Ya se pusieron a la, a, la, a la venta las entradas para los Red Hill.、Eh, siguen el mismo orden de,、mm. de preventa que cuando el yo soy Atri con el mismo nombre, Red Hill,、eh, y luego sí, el resto、sí. de, de, de código en、no、función sé, de. Cómo Red Hill, no sé cómo son los otros, no tengo ni idea. ¿Cómo se llaman los otros? s b o t c h No lo、no、recuerdo.、Ya、hace dos años. <risa>、pues、el caso es que、eh, siguen el, el mismo criterio que en el 2017 para la venta de entradas. Y la semana que viene, creo que ya salen la venta al público general. La preventa de Seúl es el día 10, creo, cuando salen a, a, a, la, la preventa. Y,、bueno, pues、que... y, y bueno, pues ya hay gente que. Nosotros somos Wires. Perfecto, gracias. Y bueno, pues ya hay gente que. Ya está planeando eh, viajes. Eh, porque claro, Sí, alguno que se va en patera y creo sale mañana ya. Sí, para poder llegar. <risa>、eh, hay, que, hay que comentar que el precio de las entradas, sobre todo en Tokio, pues、eh, son. son de s o b i t a d a s De hecho, creo que la, caritas, caritas, la、sí. entrada de pista son 177 euros, 180 redondeando.、Eh, que es el precio de, de entrada de, de pista, de, la más cara de, de la historia de, de U2.、Mm. Sí, de pista sí. Y, y bueno, la verdad es que. ¿Y el resto en Australia cómo van los precios? Ya, p u e s Más o menos ya、sí. algo equitativo, comparable、sí. ¿no? con, con Europa. Yo creo que un poquito más caro todavía que en Europa. Un poco más. Pero, pero vamos,、sí. eh, se espera pues, que esta gira vuelva a ser sold out. Ya lo fue en, en Europa y en Estados Unidos. Y probablemente pues ocurra lo mismo y se añaden más fechas a las que、Seguro. hemos comentado. Sí.、Eh, ¿Qué podemos esperar de la gira? Lo vamos a debatir ahora en unos minutos con, con Raúl. Pero bueno,、eh, el logotipo de la gira es el mismo: cambia la, la sombra de las bocas q u de color rojo. Y、eh, el escenario. Quemado, ¿eh? Por los diseños que han salido de, de, de los planos, de los pabellones y estadios donde van a tocar, porque van a tocar en abierto y en cerrado, aunque son estadios. Lo que pasa es que hay una tecnología que. Sí, claro, pero que... Por ejemplo, efectivamente. El, pues, ¿Cuál pues, era el que comentaban? Creo que era el de Singapur, que es quedaban 70.000 personas en un estadio que, claro, que tiene. tiene está techo, cerrado, o sea, se puede cerrar. Está cerrado. Lógicamente por la clima t m b i e n t a l allí. Sí, en Tokio también. Allí están, están cerrados. Y bueno, viendo los planos.、Eh, p r á c t i c a m e n t e viene a ser el mismo escenario del n e s of Three 2017. Claro, a ver, siendo la misma gira, tampoco hay necesidad de modificar nada. Que pongan el árbol en rojo, bien, pues algo un pelín distinto, pero、en、es que un LED. tampoco movería nada más, creo yo, si es que es la misma gira. Es. Yo cosita, espero que al menos cambien los vídeos, ¿no? Que no sean. Puede, ser, entonces, puede y, ser. Y el o r d e n d e l s el Disc, que、y、cambien si, hombre, algo, ¿no? Por supuesto. Me、van a tocar cuatro y luego ya yo solo al tirón, no sé. En fin, en fin. Lo, lo, lo comentaremos ahora a continuación.、Mm -hmm. y, y nada, continuando con, con un poco la, el repaso de noticias de esta semana, a d a n Clito fue enter, en re, entrevistado por、eh, Radio、e、Ex, X. Ex.、Mm -hmm. en, eh, y bueno, le preguntaron acerca de, de, de, de películas como Bohemian, Rhapsody y Rocketman, que están ahora de, con tanto auge,、mm. pues, haciendo pues, biopics, que se llaman, ¿no? de, de grupos musicales. Y comentaba pues, que U2 le gustaría poder hacerlo esto、sí. en, en, un, en un futuro, ¿no? Claro. Obviamente, siempre nos hemos imaginado Cuando vimos la, la película de, de Queen, pues nos imaginamos. Sí, además,、cuál. yo la vi la semana pasada. En, no sé si fue el jueves o el viernes. La,、sí. la volví a ver.、Yo、la vi o en cine y la volví a ver. El otro día estuve viendo la de El Toñón, de Rocketman. Y está bien, ¿no? Muy descafinada para lo que, lo que lo en sí sido, es el ¿no? personaje del Toñón. Ya. Pero no es que afinado por el tema de, de edad, ni más ni menos, porque conociendo la trayectoria del Toñón, como era y como, como fue en sus principios y en su media carrera, pues ya, ¿no? bueno, como es que afinada. Pero sí la. La banda es muy... sonora espectacular.、Claro. ¿no? Muy bien. Y la luego un, un poco de cotilleo: y es que、eh, Adam <risa> Claytomende su mansión en, en el sur de Francia y está puesto a la venta por 3.950.000 euros. Un poquito. Así que vamos a hacer, abrir la d u c h a y que cada uno colabore con un euro porque vamos a comprar la mansión. Casi 4 millones de, de, de euros la, la casa、eh, en la Ribera Francesa. En fin, muy chula la casa, ¿eh? hay que, hay, todo hay que decirlo.、Eh, ¿Qué más cosas?、Eh, aparte de, de, de, de, la, de las películas de Queen y de、um, Elton John, también está previsto que próximamente se publique o se lance la película. Eh, acerca de la vida también de Michael Hatchens, que, que lleva por título Mystify. Y, y bueno, en el t r á i l e r de la película、eh, sale, bueno, hablando、pues、de, de la figura que, que fue Michael Hatchens, ¿no? o a n s Yo creo que de... también puede ser un gran、ah, peliculón, ¿no? Sí, sí.、Uh -huh. Aunque sea, sí, sí, sí, sea sí, algo sí, más、bueno. biográfico o documental, ¿no?、Eh, Así o sea, es, es como o, el enfoque, ¿no? no e o no, no llega a ser una recreación de, de su vida como, como la película de Queen y、uh -huh. el d o n j o h n pero bueno. Tiene una pinta muy buena, aparte que la vida de, de Michael h a t c h e s también tiene para. a Y tanto. Wow, y tanto. Ap apasionante la, la vida de este、eh, australiano, luego, ¿no? Que me, Seguro que í、sí, ahora e recuerdo lo de Bohemian Rhapsody que sale Bob Geldof,、uh -huh. eh, que fue el que l i ó a todo el mundo para el Life Fade, es personaje principal también en la vida de Michael h a t c h e s Pero bueno. Eso ya, ya lo sabemos y se puede desvelar.、Mm. Bueno, pues ahora vamos a escuchar、eh, Lois Bigger de, de,、um, del, del recopilatorio que está preparando U2.com, que nos va soltando cuenta gotas a través de, de la cuenta de, de la página web.、Eh, todavía no, no han empezado a enviarlos、eh, físicamente, van soltando u n a canción y vamos a escuchar、eh, cómo suena Lois Bigger than Anything in This Way. ¡Have a g r e a t summer I want to dedicate this song to Martin Rowe, a pastor poet.、He's、deeply appreciated by all on this tour for his kindness, his discretion, his writing. Bueno, bueno, llegó el debate que llevamos tiempo sin debatir aquí en Vertigo Radio. Y para ello tenemos al teléfono a nuestro compañero Raúl Cuello. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, bueno, bueno.、Hello. ¿Qué h o l bonito ¿Qué? es el fútbol cuando pasan cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa yo, hablo, yo hablo en inglés. ¿Cómo no sé por dónde... por sé e estás, r a u l e t Muy bien, muy bien. Al solecito,、sí. aunque no lo creáis. Muy bien, muy bien. Me alegro. ¿Te、tío? cuidan por ahí? ¿Dónde estás? ¿A qué? ¿Perdón? Que si te cuidan bien, ¿dónde estás? Perfectamente. <risa> Buenas aficiones. Muy bien, muy bien. Bueno,、eh, el debate de esta semana va en torno a, a la gira, ¿no? La gira, efectivamente. Porque parece, como bien c o n t a b a i s hace un momento en noticias, parecemos ser una repetición de, de la gira europea y americana que pudimos ver en el 2017. Entonces. El debate era muy fácil, es decir, vamos a ver, presuponiendo esto como los juicios, presuponiendo que vayan a hacer el mismo s e l d i s o casi el mismo, ¿te gastarías el dinero para ir a ver una gira que ya has visto en Europa o en Estados Unidos? ¿Dirías a o c e a n i a a ver lo mismo? ¿O te ahorras para la teórica posible próxima gira? Entonces, bueno, el debate, la verdad, que en redes sociales es bastante igualado. Normalmente, cuando hacemos un debate, siempre hay una opción que gana más. Mucho más que la otra, pero en este caso ha habido casi empate técnico. O sea, la gente que iría que se gastaría el dinero para ir a ver algo que h a y a visto, y la gente que dice, me igual lo guardo para, para el año que viene o、no、cuando vuelvan de gira. Bueno, con, concretamente ha sido 78 votos,、eh, sí, sin duda, y 42, me espero a la siguiente. En Facebook. Es en, en Facebook. En Twitter un 54-46, o sea, bastante igualado. ¿sabes? Sí, vamos que tampoco, exactamente, que ha, ha sido bastante, bastante más reñido que en otras、ah, cosas, ¿no? Que, que gana siempre una acción de, de calle. Y, y yo, bueno, a ver, ¿qué habéis votado cada uno? Yo creo que hay muchas ganas de ver Oceanía. <risa> <risa> <risa> Básicamente, claro, dice, aunque me hagan el mismo concierto, sí, da igual, pero me、es. voy a Australia, <risa> ¿no? Yo opino eso. Claro, yo he votado Japón, que, que me iba volvería no una, sino veinte veces a ver Joshua, sin dudarlo. Indudablemente, con un viaje así, pues,、eh, pues es unas mini vacaciones que a lo mejor ya nunca vas a volver, porque para mí es un destino, pues, la, la zona de Australia, b r i s b a r e k toda esta zona, va, me encantaría verlo. Tokio, en cambio, no, no me llama, ¿ves? A mí la parte de Tokio no me llama, pero la parte de la australiana, pues me encantaría volver a verlo, porque no ir a, a todos los conciertos. O sea, te gastarías el dinero,、sí. ¿no? Para verlo, sí. Aunque, sí, sea, tuve... aunque sea el Yo Sato Rizo otra vez. Sí, una primitiva.、Yo、pido una primi San Primitiva,、ah, pero una、ah, primitiva. Sí. No, sí, un apunte,、sí, si me permitís. Un apunte、sí, antes、sí, de、claro. que sigáis.、Hmm. Eh, cuando uno nos dice tocamos en Vancouver o en Los Ángeles donde sea, ni pensamos, no vamos ahí, aunque sea uno o dos días, nos da igual. Nos parece que、eh, Asia, como, como es. <risa> como Parece como que sea,、eh, no sé, un sitio completamente distinto. s o m b r e es, más, sobre todo es otra cultura. Esa sobre todo es la la cultura. Me estáis mirando más la ciudad donde que i r a ver, más que ver el concierto, si os dais cuenta. Hombre, claro, ¿sabes? es que. Yo, yo creo que uno de los, de los alicientes、eh, cuando vas a ver AUDOS fuera de, de tu país es también.、Eh, la vi, visita cultural. Visitar la, la ciudad y conocer、eh, sitios nuevos. Sí, pero todos hemos hecho algún viaje largo o muy largo de、eh, pim pam pum, de llegar. Bueno, eso lo has, has hecho, hecho tú. <ríe> yo,、sí. yo siempre que. Vamos, el, el, los viajes que he, que he hecho por, aprovechando para ver AUDOS, siempre he aprovechado también para, para ver la ciudad. a、ah, l g o así tan pim pam pum. Rara vez lo hacemos, pero hay bueno. hay para tiempo t o De o d todos modos, Raúl. Si, re si repetimos gira, yo creo que todos prácticamente ya hemos estado delante. Por, verlo, por ver la o por ver l opción desde detrás, tampoco pasa nada, ¿no? Y así、si、aprovechas y ves la ciudad, me refiero. Sí, sí, está claro. claro pero bueno, el debate、opción. ya no es eso. El debate,、mm. el de el debate es.、Eh, eh, l el, debate el, Te gastarías el dinero. g a s t a r el dinero.、Eh, la la el dinero y lo que e s t á diciendo, Raúl, es que、mmm, el hecho de ir a, a, a Asia, pues claro.、Eh, mmm, No, no invita a ir a hacer, a hacer un viaje relámpago. Vas a un sitio que con, con otra cultura, con, probablemente es un sitio que no vas a visitar muchas veces en tu vida porque,、eh, por, por este motivo, p o u está lejos, la distancia, la cultura. Entonces, p、pues, u、eh, es una, es un aliciente ¿no? a la hora de, de, de ahora ir a ver、eh, a la banda otra vez tocando el Yeso Atri. Entonces, bueno, yo, no, Oscar también dice que se gastaría la pasta, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda, sin duda. El aliciente es, es doble, por supuesto. Claro que sí. a p a r t e de que hace mucha p o Porque además, valoremos una cosa.、Eh, disfrutemos el presente. Porque una hipotética gira、eh, posterior, de momento、sí. no se sabe nada. De momento hay una y o z a t r i 2019 y es la que, la que hay que aprovechar. Que luego hacen el 30 aniversario de la Toon Baby, pues. Genial, vamos de maravilloso, pero de momento la calle es esta. Sí, por es igual, que un... pueda Oscar, aprovechar, no sé. Oscar, por, por, esa, por esa norma de Cres que dices tú, regla de Cres, deberíamos ir a todos los shows. O sea, imagínate que vienen e Europa en el Experience, por decirte una, y a c a b a el Experience en Europa, se van a Estados Unidos, pues hay que ir a Estados Unidos por si es la última vez. No, estamos、no, no, si, hablando de girar.、No, girar que...、si mm, es tinta,、claro. si es la misma g i r a Pero bueno.、Eh, ya los has visto. Pero si los hemos visto hace. ¿cu ¿Cuánto han terminado? El año pasado, ya ni、bueno, no, me acuerdo cuánto h a r m i n a, a d o hará, hará un año, un año entre un gira y gira. Sí, eso es, noviembre es? fue. Vale, o sea, vale que... bien. Pero bueno, yo, yo entiendo lo que dice ó s c a r y lo comparto también. Aunque sea la continuación de, de, de la gira del Joshua y, y, y solamente haya pasado、sí. un año desde que terminó la última gira,、eh, es, es una oportunidad. que、eh, desgraciadamente, bueno, de, de ningún grupo lo sabremos, ¿no? Si habrá n más giras después, pero claro, es que dudos, e、eh, yo llevo ya muchos años diciendo que、eh, cada gira es una oportunidad más que nos dan. El día que, el día que cuelguen la, la, ¿La, la chaqueta o, la chaqueta, o、mm. tiren la toalla o, o como, como lo queramos decir y, y, y ya no hayan c o n c i e r t o de u d o s entonces es cuando diremos, madre mía lo que hemos vivido. y n o no nos podemos quejar porque no, y, ya hemos. Y a y sobre todo, esa s Mucha gira. Es eso es la, la, nuestro punto de vista como, como europeos y que tenemos bastante cerca a la banda. Pero, por ejemplo, tú imaginas o los fans australianos. O sea, Se a s están e subiendo por las paredes. Tenían unas ganas. ¿Cuántos años hace que no iba por allí? Como bien nos está apuntando Rodrigo, que efectivamente es que es así. o sea, Hacía muchísimos años que no iban para, en, a, a Oceanía, con lo cual ellos estaban ansiosos de verlos. Creo que, que se lo merecen porque siempre han sí, hecho unos、supuesto. conciertos espectaculares. o sea, no, no cabe ninguna duda. y acabar, o sea, o Que les hagan el regalo de volver allí con la j o s h u a t r i x para ellos es vamos, incontable. Cuando lo hayan anunciado allí, se habrán vuelto locos, sin duda. Desde luego, llevamos yo, yo, yo, Dios quiera que pueda ir a, a final de año a, a verlos a, a Australia o a Tokio, donde, donde, donde, sea, pero, donde sea, pero vamos, el, el que tenga oportunidad y realmente s i n t a la banda, y obviamente pues, por u e s p trabajo, por mil historias, por,、eh, que, que todos conocemos, ¿no? que pues, si, si no iríamos todos a todos los conciertos y、mm, a, y a、claro. todas las ciudades. Pero si hay oportunidad, el que tenga oportunidad de, de, de viajar, pues yo creo que no lo, va, no lo va a desaprovechar. Por eso mismo, ¿no? Porque es una banda que ya está entrando en, un, en unos momentos de, de, de historia que、mm. ya no sabes cuándo va a ser la siguiente. A lo mejor、es. continúan juntos, pero ya no hay una gira hasta dentro de c u a t r o o cinco años.、Mm. Pero es que llevamos ya una década, estos últimos diez años. Muy movida, muy movida, Que no han parado prácticamente. Eso es. Y ya casi algunos. algunos ¿Piden que, que descanse? No hay u a f Una fecha muy importante, en marzo del 2020, del año que viene.、Sí. ¿Sabéis lo que pasa ese mes, no? Se ha i d a e l contrato con la i b n s i o n Se a ido contrato.、Ajá. Puede ser que esta, que es esta gira de Joshua eso, lo, lo, lo, la haya metido a, con, con Calzador, ¿no? Para ajustar el, el contrato.、Es. Ah, eco, eco, eco. Ahí está la Ibnésion 100% seguro que les ha hecho imprimirla.、Vale. ¿Y cuál es tu punto de vista, Raúl, acerca del debate?、Eh, yo no iría. Me gastaría. No, Entonces no. tú te esperarías una hipotética, cuando encima igual en Live Nation no hay renovación. Entonces,、eh, la gira. <risa> Rebate, Milo.、Eh, con, con esta gira he vivido los dos extremos. El primer concierto en Vancouver, el inicio gira, tenía la boca abierta la piel de gallina y cada vez que、no. sigo recordándolo. O sea, uno de los mejores conciertos de mi vida. Sin duda. Pero luego, cuando ya, cuando ya había visto c u a t r o o conciertos i n c c o y terminaba la parte del video, me aburría e x t r e m a d a m e n t e soberanamente en la gira. Y d i r é i s c ó m o puede ser que se aburra a l g u i e n en un concierto o dos? Pues yo me aburría. En cuanto acababa el clamo de Osua, no tengo que me iba del estadio, pero casi, o sea, me aburría. Y l l e g un momento m e dije, esta gira a mí no me, no me produce ya, me ese f e e l i n g de querer ver más conciertos.、Ya. No, Entonces, eso, no por, bueno,、eh, es q e m u b u e n o por eso decía que probablemente a lo mejor hagan algún tipo de cambio, p o q u e obviamente se、si、van a hacer lo mismo. Que, que en el、claro. 2017, pues yo creo que les va a quitar un poco de credibilidad. Cuando, yo creo que van a, a volver a, a darle otro, otro, otro giro, ¿no? Tiene que hacerlo、mm. enseguida. Esperemos. Que esto te o、oh, bueno, da alguna canción del Experience y del Innocence y. Y. y arigato, arigato. b u e a s noches, no sé. chicos. A ver, a, ver, a ver con qué nos sorprenden. No, no pueden y... ir, que vayan y para adelante. Exacto. Es.、Hmm. Bueno, vamos.、Pues, eh, ¿Tenemos algún tema para.? Para el debate, o pasamos ya directamente a Everything You Know Is w r o n g Creo que tenemos ya el debate, ¿no? Porque ya nos quedan pocos minutos. Así que nada, eh, Raúl, eh, ver, muchas gracias y, y disfruta de, de estos días. Estos días es q e e s q u buscando información. ¿A, es, a ver si nos das alguna exclusiva. Manda saludos. d e partido de Vertigo Radio.、Estamos. Eso es. Un abrazo. Muy b n Raúl. Un abrazo. Chao. Chao, chao. chao. Pues vamos con Everything You Know Is Run. Mira,、yeah, qué bueno. Pues ahí tenemos a, a rodrigo que sigue <ríe> escribiéndonos comentando los comentarios de raúl acerca de, de, de l aburrimiento ese entre comillas dudo que realmente estuviera aburrido viendo dos en directo pero bueno me, me, yo, yo lo entiendo suena así un poco como este tío para q u é va a verlo ya, es un, un poco、seguro? radical también su comentario exactamente no es así yo creo que <ríe> lo hice más por el, por el tema de, de claro que espera algo más no después de e s a parte del j o s h u a y eso lo, no le、no、terminaba de cuadrar que, que, que puede pasar no le puede pasar a, a cualquiera y, y rodrigo eh, eh, comenta que influye mucho el público también depende、ah, de dónde vaya s a v e r l o claro por supuesto、pues claro. No es lo mismo si、te con... en europa pues... que En otros destinos, ¿no? Europa se parece bastante a, a Sudamérica en ese sentido, ¿no? en que somos muy, muy, muy, muy activos, ¿no? Son muy <risa> clientes. <risa> es caliente, es en fin, caliente. Hay muchos factores, <risa> pero, bueno. pero bueno, al final, pues, cada uno, el que.、Eh, yo, desde luego,、eh, el que tenga oportunidad de ir a verlos a, a Australia o Japón, yo creo que ya no solamente por el show, sino por el viaje,、claro. va l e la pena. <risa> Todo va l e la pena. Eh, vale, vamos con e v e r c i n o Universe One, que ya nos queda poco tiempo. Deciros que、eh, la temporada de Vertigo Radio termina a mediados de julio, con lo cual el 17, 17 era, de, de julio, julio termina el programa. a Con a a b c lo cual、acaba. el día 17 diremos, sabremos s quién es el ganador, porque haremos las finales en los dos últimos programas con los cuatro primeros clasificados, que Que bueno ya Ya, ya los conocéis、eh, porque son asiduos al programa.、Eh, Enseguida os, os digo el, el, el detalle de los clasificados de, de Vertigo Radio. En, en unos minutos o s l o digo. Vamos primero a responder la pregunta de, de la semana pasada,、eh, que era:、eh, ¿Qué camiseta, camiseta llevaba la Rimble Junior durante la grabación del videoclip de The Fly? Que para a más de uno, cuando vio la camiseta, dijo: ¿Cómo puede ser que lleve esa camiseta? Pero bueno, hay que, hay que decirlo. O matizarlo porque aquí en Valencia, concretamente,、mm. había bastante、Siempre、rivalidad hubo, sí, entre hubo, los Ramones y eso, U2. Sí, sí, sí. En esa sí, época. Sí,、eso、sí, es. sí, es así. Es en las así. discotecas, ¿no? Se ponía el videoclip de, de U2 y luego el de Ramones y se vaciaba la sala y se llenaba la sala. <risa> h correcto. Sí, sí. Y entre medias, punto rojo en p i s t a Y entonces, a más de uno de U2. Y me, y me acuerdo de, de nuestro amigo José,、eh, perdón, Ángel. Ángel, este iba a decir el pica. El、sí. pica. Que, que cuando vio a la r i m u l e para la costa de los Ramones, pues se quedó flasheado. ¿no? <risa> claro, claro. Y luego es un enamorado de los Ramones. Es que no sé、Eso、qué、sabes. le pasaría en aquella época. Estaría con la pubertad, ¿no?、Esa. Sí, seguramente. Pero Que aún lleva. Y, y nada, esa ha sido la, la, la respuesta、eh, correcta: lo, los Ramones. Eh, han contestado pues、eh, Carlos Vidal, que es uno de los finalistas,、okay. José Vicente Lamberto, José María Azcón, Coque Menéndez, María José Lorenzo. Y, y bueno, pues estos han sido los que han, han, respondido, han respondido esta semana.、Eh, la pregunta para la próxima semana. Atentos. Atentos, está relacionada con la gira Elevation Tour.、Eh, me la ha pasado Pérez. Y, no, y la verdad es que es un. Son de estas de que te dan para, para, para buscar por internet y, y trabajar un poco. Muy bien. Y Muy la bien pregunta es: El、eh, uh, uh, uh, uh, uh. Elevation Tour fue una gira concebida para pabellones, excepto en tres sitios que U2 tocó al aire libre. Así que buscamos esos tres lugares donde U2 tocó al aire libre durante, durante la gira Elevation Tour.、Eh, bueno, si te pones así a pensar un poco, yo creo que, que, que al menos. uno y d o seguro dos s que te vienen a la mente. Lugares, legs y fechas, claro, ¿no? Sí, bueno, pero vamos, con que nos digan los tres lugares es suficiente.、Hmm. Y, y nada, como sabéis, tres puntos:、eh, el primero, que decirte, e、eh, dos puntos para el segundo, y. y no, perdón. Tres para el primero, dos para el segundo, ¿sí? ¿Y, el <ríe> y uno para uno. el tercero y los que vengan detrás. Vale, perfecto. Recordemos el, el email. Exactamente, u2valencia、eh, tv.gmail.com. Tv. Eh, a ver si esta semana actualizo el listado de, de la clasificación en, en la página para que lo, la gente lo pueda ver y los cuatro que, hay, que ya están destacados, pues que empiecen a, a empollar, porque en breve diremos cómo va a ser la forma para llegar a, a Es cuatro、ganador. semanas,、eh, prácticamente, no llega un mes para, para ir.、Eh. Sí, porque、Está、la final cosas, ¿eh? teóricamente debería ser el 10 de julio. El, el, sí, entre el 10, el 10 y el 10 de julio ¿no? prepararemos el 10, el la, la, la semifinal y、mm. final, ¿no?、Eh, aunque、vale. bueno, yo creo que va a haber premio para todos, s ¿eh? que, que lo sepáis. sí, sí seguro. Muy、pues nada, bien, nos vamos a despedir ya, son las 8 y 57.、Eh, muchas gracias a Jorge, como siempre, todas las semanas a los mandos. Sí, es. Y a la gente de, de Radio Manises. Y, y nos vamos a... vamos a despedir con Baby l o v e y ¿no? De los Ramones. Pues nada, nos vemos la s e m a n a que viene.、Chao. Adiós.